This episode is made possible by PWC. When you put the right tech in the hands of the right people, good things happen. It powers change. It accelerates innovation. It keeps you a step ahead. Our community of solvers brings the right tech to drive real results. Learn more at thenewequation.com. Con tangos de siempre, nostalgia y recuerdos acá en la W.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 Sensaciones que recorren el cuerpo. Cada uno de los sentidos. Se s e de a g u d i z a d e s t e l l o s d e l u z q u e v i a j a n p o r e l m u n d o a t r a v é s d e u n a s e ñ a l u n a c o n s o n a n t e u n a l e t r a s o n i d o s q u e e r i z a n w r r a más piel, más W. o b l e Al aire, Montoya y la música con el sello W. e n w r r a en d r a a Just need one more chance 1994, Unbended Knee, una canción bellísima, una canción de amor, definitivamente, una canción romántica, Los Boys to Men.、Mm, de esa misma época, creo que en este mismo álbum está I'll Make Love to You, también es otra canción que me gusta, y creo que allí también está Water Runs Dry. Que es la otra canción que sonó de ese álbum de los b o y z II Men. Buenas tardes a los que acaban de llegar. Si usted acaba de pasar por W Radio, porque llegó tarde, porque sabe que todos los domingos de 11 a 1, Montoya se encuentra con una cantidad de amigos a los que les gusta la buena música y las canciones. Estas canciones que tantos recuerdos nos traen. Alguna situación en particular, un amor, un desamor, algo, una tusa. Eh, algo feliz, algo no tan feliz. Bueno, aquí nos reunimos todos los domingos y tenemos dos horas para pasar canciones. Y como no hay tiempo que perder para esta hora, viene música de Linear, viene música de Madonna, viene Dari Hall, viene algo de Kiss, algo de Erasure que me están pidiendo. Y por ahora, pues esto de 1989. En este especial, hoy, música de los 70, música de los 80 y de los 90. Bad English, esto se llama When I See You Smile. Sometimes I wonder how I'd ever make it through. Through this world without having you, I just wouldn't have a clue. Cause sometimes it seems like this world's closing in on me, and there's no way of breaking free. And then I see you reach for me. Sometimes I wonder. I wanna give in I wanna quit the fight And then I see you baby Smile at me. Oh, yeah. Baby, there's nothing in this world that could ever do what、well, e touch of your hand can do. It's like nothing that I ever knew. Hey. Your baby is all on え<音楽> Canciones pocos conocen, solo los verdaderamente fanáticos del proyecto musical claro, California, acordarse canciones como Eagles verdaderamente la popular hay esta, Don Henley Glenn siempre solo los porque Hotel pero de que del de Frey, será que de este más y I can tell you why, que suena tan bien y que por eso queríamos recordar gracias a este oyente que la programó desde la ciudad de Bogotá. Antes Marvin Gaye con Let's Get It On de 1973 y antes la canción de Bad English. Nosotros seguimos con música. Recuerden que nos estamos encontrando en Instagram en arroba monto40 y arroba wradioco. Ponga el numeral back to the music para poder encontrar esa canción que quiero oír mucho más fácil. Y en Twitter arroba w r a d i o c o l o m b i a con el numeral back to the music también, o mencionándome arroba monto 40. ¿Qué tal esta tanda, Freddy? Creo yo que esta debería incluir a, e h Debería incluir a Linear, una canción que ya me pidió un oyente de Medellín y un oyente de Armenia. Saludos a Leje Cafetero, que muy pronto estaremos por allí visitándolos, a los oyentes del departamento de Cundinamarca. Siempre estamos pendientes de saludar a las ciudades principales, pero bueno, sabemos que están allí también. Levante la mano, ponga, hágase visible, poniendo el lugar en el que está oyendo esta emisión de Back to the Music. Entonces viene algo de ABBA. Bueno, 1990 les había dicho que un oyente pidió a Linear, que va a sonar luego con Sending All My Love, pero antes esta canción de ABBA del 77, llamada Dancing Queen. Estas canciones, tengo tiempo para saludar. Hace un momento les dije, escríbame, dígame dónde está, dónde está la mayor cantidad de oyentes de este programa. Y sí, aparecieron todos. Oyentes en Barranquilla, tengo oyentes de Ecuador también que están escribiendo, a los oyentes en los Estados Unidos, en distintos lugares, en distintas ciudades, a los oyentes de aquí, muy cerca, bueno, los oyentes en Bogotá, que son muchos, a los oyentes en Bucaramanga, en Cúcuta, los que están allí también, que los veo asomados, a los oyentes de i b a g u é Y también en el sur del país, en el departamento del Cauca y en el departamento de Nariño. Siempre digo a los oyentes de Pasto y Popayán, pero es que aparecen oyentes, por ejemplo,、eh, hay un oyente que me estaba escribiendo desde Ipiales, por ejemplo. Y si digo Pasto y lo dejo por fuera, entonces mejor departamento de Nariño, si les parece. Y también en Santa Marta y en Cartagena, veo que están escribiendo en Back to the Music en la página en w w w w r a d i o c o m c o Vamos con tres canciones. Más, Madonna empieza a sonar con a Holiday. Viene d a r y l h a l l con una de mis canciones favoritas, se llama Dreamtime. Y viene God Gave Rock and Roll to You, la segunda versión de esta canción que no es original de Kiss, pero en el 91 Kiss la hizo y la volvió a poner de moda. Aquí está, esta es la música W Radio en este domingo. Estamos、llegando al final de esta programación musical, de esta franja de dos horitas, pero son dos horas con mucho cariño, con buenos títulos, con muchas de esas canciones que ustedes me han pedido. En plan paseo, algunos que ya se fueron a disfrutar el fin de semana estarán de vuelta, trabajarán tres días hábiles, lunes, martes y miércoles, y luego vuelven a irse otra vez. Pero si ya usted arrancó plan de Semana Santa completa, Plan familia, niños o plan romántico, uno nunca sabe. Espero que en ese viaje nos lleve a todas partes. Si va en carro, mucho mejor. Me encanta manejar y oír una buena radio que me traiga canciones que a mí me gustan. En este caso, espero sea esta, W Radio y su franja musical de los domingos, Back to the Music. Freddy Laverde en la consola, gracias Freddy. Nos quedan un par de canciones, tal vez tres. Diego Bernal, gracias también por la compañía. Yo soy Montoya. Mañana nos encontramos s cuatro de la tarde junto a Rosario y amigos y resto de equipo para hacer contrarreloj, las noticias que buscan el tiempo que necesita. Había prometido esta canción de Erasure, se llama Always, es de 1994 y luego algo de los 90 también, He's the r a i n de Billy Myers. Acaben de pasar un resto de domingo muy feliz, tranquilo y lleno de música.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 Sigue la W, lunes a viernes a las doce del mediodía. Sigue las noticias, sigue la música, sigue las entrevistas con Andrea Díaz y la conducción de Juan Pablo Calvás. Sigue la W, el nuevo menú de la radio al mediodía. Open your eyes. La mejor manera de comenzar su día es con buena música. Y para eso está Primera Hora W.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 Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana, según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en la primera semana de abril de 2023, con artistas de Inglaterra. She's a n c i s c l s d e you j u t e e i n イテディゴディ o r e a del Sur。